101. Es el periodo de tiempo en que el personal presta servicios reales y efectivos, desde el egreso de la escuela de formación en su respectiva categoría o desde la fecha de incorporación al servicio policial para el personal de servicios. Este enunciado corresponde a Tiempo de servicios reales y efectivos. 102. Para ser designado como agregado policial adjunto, el comandante o mayor de armas egresados de curso de oficial de estado mayor o de institutos similares del país o el extranjero, debe contar con la autorización de La dirección general de la PNP 103. Es la definición de cuadro de organización Documento que contiene el listado de los cargos que existen en la Policía Nacional del Perú 104. Definición de situación policial. Es la condición en que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de Retiro. 105. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. No estar sometido a procedimiento administrativo disciplinario como presunto infractor. 106. Deben cumplir con el tiempo mínimo compensatorio de dos, dos, veces la duración de la comisión, quienes sean nombrados por un periodo mayor de 6, 6 meses. El personal nombrado en comisión de servicio en el extranjero. 107. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Egreso de las escuelas de formación, asimilación o reingreso a la institución. 108. Está considerado como un instrumento de gestión administrativa para la asignación de cargos. Cuadro de personal. 109. El cambio de situación policial se formaliza mediante. Resolución suprema para oficiales generales de armas y de servicios. 110. En los lugares que no se logre cubrir comisarías con oficiales de armas, se asignarán suboficiales de armas de la jerarquía de Suboficiales superiores de armas 111. Según la categoría de oficiales de armas, en la jerarquía de oficiales subalternos, corresponde los siguientes grados Capitán, Teniente y Alférez 112. Componentes de la carrera. Es considerado como un componente de la carrera. La administración de la carrera. 113. Reglamento de la ley. Componentes de la carrera. Según lo dispuesto en el ARC 9 de la ley, el enfoque por competencias está sustentado en los siguientes indicadores. Competencias personales. 114. Es la definición de despacho. Documento que acredita el grado del personal. 115. Para ser designados como agregado policial adjunto, el comandante o mayor de armas debe ser egresado. D.I.A. o curso de oficial de estado mayor o de institutos similares del país o extranjero. 116. Cambio de situación. Mediante resolución de los órganos disciplinarios conforme a la ley de la materia, se dispondrán los casos de… Pase a la situación de disponibilidad o retiro por medida disciplinaria. 117. Solo puede ser retirado por sentencia judicial consentida o ejecutoriada y tiene carácter vitalicio. El grado. 118. Estudia, evalúa y emite opinión para el otorgamiento de incentivos. El consejo de investigación. 119. Reglamento de la ley componentes de la carrera según lo dispuesto en el art 9 de la ley el enfoque por competencias está sustentado en indicadores competencias institucionales corresponde liderazgo 120 es la definición de oficial de servicios profesional egresado de una universidad con título registrado en la asamblea nacional de rectores e inscrito en el colegio profesional respectivo cuando corresponda que se incorpora a la Policía Nacional del Perú mediante concurso público. 121. La propuesta de renovación de los suboficiales es formulada por Director Ejecutivo de Personal y es aprobada por el Director General de la Policía Nacional del Perú. 122. Se considera desde la fecha de egreso de la escuela de formación respectiva para el personal de armas y para el personal de servicios se computa desde la fecha de alta a la institución. El empleo real y efectivo desempeñado. 123. Situación de actividad en cuadros. Condición en que se encuentra el personal. Que goza de empleo, teniendo derecho y la obligación de asumir el cargo que se le asigne. 124. Periodo de tiempo en que el personal presta servicios desde la fecha de alta como oficial o suboficial de armas al egreso de su respectiva escuela. Tiempo de servicios reales y efectivos. 125. El proceso de selección se ejecuta en función a los requisitos establecidos en la presente norma y el perfil ocupacional diseñado para el cargo, teniendo en cuenta los factores siguientes. Evaluación anual del desempeño, evaluación del desarrollo profesional o técnico, evaluación de la formación académica y... Evaluación anual de disciplina. 126. El empleo está considerado como... La condición laboral del personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en función a su categoría y grado. 127. Es un requisito para solicitar el retorno a la situación de actividad. Estar psicosomáticamente apto para el servicio policial, acreditado por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. 128 está constituido por la plataforma operativa electrónica a cargo de la dirección ejecutiva de personal destinada al registro, procesamiento y suministro de información del personal, con la finalidad de apoyar la administración de la carrera. Este enunciado corresponde a Sistema integrado de gestión de la carrera 129. Serán asignados, reasignados o destacados en cargos que tengan relación directa con la especialidad funcional, profesión o carrera técnica con la que fueron dados de alta, se refiere a los oficiales de servicio. 130. Los honores, tratamiento, preeminencias, prerrogativas, remuneraciones, bonificaciones y demás goces y beneficios determinados por las leyes y reglamentos respectivos, están considerados como Atributos inherentes al grado del personal policial 131. Situación de actividad fuera de cuadros Condición en que el personal, que goza de empleo pero que se encuentra impedido de ejercer un cargo por alguna causal 132. En la carrera del personal la capacitación, especialización y perfeccionamiento, está considerado como un proceso técnico. 133. Son declarados aptos para el ascenso a general los coroneles de armas y de servicios que reúnan los requisitos siguientes. Atributos inherentes al grado del personal policial. 134. El personal nombrado en comisión de servicio en el extranjero, Debe cumplir con el tiempo mínimo compensatorio de 2.02 veces la duración de la comisión, cuando ésta sea por un periodo. Mayor de seis, seis, meses. 135. La asignación, reasignación y destaque de los suboficiales se aprueba mediante resolución de La dirección ejecutiva de personal. 136. De los principios rectores. El principio de igualdad se refiere a que Ninguna disposición del presente decreto legislativo puede, en su aplicación, generar acto de discriminación. 137 es el registro en el que se inscribe al personal en situación de actividad, tomando en cuenta su categoría, jerarquía, grado y antigüedad. Este enunciado corresponde a El escalafón policial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 140. La asignación de cargos en las agregadurías policiales se produce, según la etapa de evaluación y selección, se somete al siguiente procedimiento, a. Evalúa y propone al director general la relación de candidatos, para ser comisionados en servicio a las agregadurías policiales. Una comisión presidida por El Jefe de Estado Mayor General 141. Diseñar la estructura y organización de la carrera, con el fin de establecer las oportunidades del desarrollo personal, profesional y técnico, con énfasis en la disciplina y los méritos. Corresponde a Finalidad 142. La asignación de cargos en las agregadurías policiales se produce, según la etapa de evaluación y selección, se somete al siguiente procedimiento. Una comisión presidida por el jefe de Estado Mayor General evalúa y propone al director general. La relación de candidatos para ser comisionados en servicio a las agregadurías policiales. 143. Es la definición de suboficial de armas. Personal egresado de las escuelas técnicos superiores de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. 144. Está considerado como una causal de asignación y reasignación de cargo. Necesidad del servicio. 145. Es la condición del personal de la Policía Nacional del Perú en cuadros y fuera de cuadros. Situación de actividad. 146. Ubicar al personal en el nivel que le corresponda en las listas de rendimiento profesional y técnico es uno de los objetivos de… La evaluación del desempeño del personal 147 es el nivel que corresponde al personal, teniendo en cuenta su formación y procedencia. Corresponde a la definición de Categoría 148 no registrar infracciones graves o muy graves en el grado, conforme a lo señalado en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú ni sentencia judicial condenatoria en los últimos cinco, cero años. Está considerado como uno de los requisitos para ser asignado en comisión del servicio o misión de estudios en el extranjero. 149 es la definición de cuadro de méritos de ascensos. Documento en el cual se inscribe a los candidatos en orden decreciente en función al puntaje alcanzado en su respectivo grado. 150. Renovación de cuadros por proceso regular. La propuesta de renovación de oficiales generales es presentado por escrito por el director general de la Policía Nacional del Perú. 151. Respecto a la asignación del cargo para agregadurías policiales, el cargo de agregado policial es desempeñado por oficiales generales o coroneles de armas.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 El oficial general o coronel de armas egresado de programa de alto mando en orden interno y desarrollo nacional del Instituto de Altos Estudios Policiales o equivalente del país o extranjero debe contar con la autorización de la dirección general de la Policía Nacional del Perú. 154. Está considerado como un proceso técnico de la carrera. Empleo y cargo. 155. La observancia de los principios rectores no impide la aplicación de otros principios favorables para el desarrollo del personal y de la institución. Este enunciado se refiere a aplicación de otros principios. 156. La dirección ejecutiva de personal es el órgano responsable del proceso de evaluación del desempeño que se realiza. Anualmente.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 158. Situación policial. El personal de la Policía Nacional del Perú se clasifica. En atención a su condición policial. 159. De los principios rectores. El principio de meritocracia se refiere a qué. El ingreso, la permanencia y los ascensos en la carrera se fundamentan en los méritos y en las capacidades personales, profesionales y técnicas. 160. De los principios rectores. El principio de imparcialidad se refiere a qué. Las evaluaciones están exentas de todo interés ajeno al institucional y son imparciales en su aplicación.